Materia Reservada 2.0 Fernando Rada, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. El, die, el dicho dice, aquí huele a muerto. No, pero lo que vamos a decir hoy es que aquí huele a enemigo. Aquí huele a sospechoso. En cualquier caso, sí. a enemigo. A pechoso, claro a que sí, a pechoso, pechoso. Eh, bueno, es que la historia que vamos a contar, y me gustaría dar el, el aperitivo, ya que me invitas a, a empezar arrancando por ahí, es que hubo eh, hubo una vez un país llamado Alemania eh, Oriental que decía Yo tengo que tener controlado a mis eh, enemigos, pero. Algo, algo más importante, si yo en algún momento intento buscar a esos enemigos, necesito saber cómo dar con ellos. Y entonces idearon un sistema que llamaban el muestreo del olor, que consistía en lo siguiente. Cuando hacían un registro en casa, que hacían muchos, en casa de disidentes, cogían y aprovechaban y se llevaban ropa eh, usada preferiblemente ropa interior, es decir, algo que tuviera su huella, su olor lo cogían y lo guardaban en botes y cerraban esos botes y ponían Eh, etiquetas con los nombres los datos y eso con palomino es incluido y todo eh, eh, eso estaba pensando <risa> yo en el palomino tenía que ser algo pues que, llevara, que llevara eso. el olor completamente de, de eso de hecho fijaros o sea, palomino encerrado en bote de cristal en bote de cristal Jolín, eso. el problema era que si sí. bueno esto eran botes de cristal. al sí, sí. basado al vacío Bueno, eso ya eso ya no, no, lo, no lo ponen los, los libros, pero sí es verdad que de repente tenían alguien que, que lo detenían y le interrogaban, y entonces, claro, no habían entrado en su casa, y entonces, par, por si acaso, lo que hacían era, le interrogaban, y cuando o, o se iba, o, pasaban un trapo por el sillón, la silla por donde se había sentado, pasaban un trapo para que captara bien su olor, y zasca. Al bote, al bote al bote y al, eh, al letrero. esto que, era, que se mantuvo durante años y años en secreto y que llegó a ver. Estamos hablando de miles y miles de botes se descubrió en la sede eh, de la. Eh, que es una historia de antes. Eh, de cuando ya estaba el Muro de Berlín se descubrió después del Muro de Berlín. porque la gente llegó Y descubrieron unos botes, y esos botes, la es verdad que la mayor parte ya no tenían la prenda interior o eh, guardada ahí, y eh, preguntaron, y entonces fue cuando descubrieron que tenían eso, que básicamente era para... Para dárselo a los perros, ¿eh? claro. Es decir, que había que buscar a alguien y entonces cogían ese, abrían el bote, se lo daban a, a los perros para que... Eh, era el, eh, el, el GPS de, el de, de la GPS época. de época, efectivamente, ¿no? Bueno, por lo tanto, así sabían si era malo el que tenía ese palomino o lo que sea, ¿no? Creí bueno. <risa> <risa> que ibas a decir otra cosa. Okay. Bueno, no digamos burradas. Eh... No, el problema es que ellos identificaban, pero luego querían tener control a todo el mundo. El, el, el problema era que ellos en determinados momentos tenían controlado a la gente, pero luego siempre pensaban en la posibilidad de que ese intentara escaparse o intentara le perdieran de control. Entonces tenían que tener algo para buscar. Bueno, vamos, eso hablar, eso, ¿no? vamos a hablar del servicio secreto que estaba detrás de todo esto. Vamos a hacer primero el DNI. Eh, saber cómo se formó, que lo formó con qué ideas la Stasi era. ¿no? Efectivamente. La Stasi era el, eh, el Ministerio para la seguridad del Estado. El, la Stasi era, era un servicio secreto que es verdad que tenía una rama dedicada al, al espionaje al exterior, básicamente al espionaje en Alemania Occidental, que era los, eran sus grandes enemigos porque estaban los dos eh, partidos, y que, pero que se dedicaba básicamente a controlar a ...los 17 millones de personas que vivían en Alemania, orient en Alemania Oriental... Y ...llegaron a constituir un ejército que era incluso más numeroso... ...que su propio ejército y tenían, contaban con eh, cerca de 100.000 funcionarios... ...100.000 funcionarios, un, un número bastante de, de, tremendo... ...pero es, es todavía más tremendo si tenemos en cuenta que a esos 100.000 había que sumar 173.000 confidentes. Lo que daban un porcentaje de... Porque era la Alemania pequeña. Sí, decir, sí, ¿eh? ¿Un sí claro. Pero... Se conocía un poco también. Pero, la sí, pero, pero fíjate... Cada la... uno era un espía. ¿eh? Esos es los objetivos sí. de la tasa, era convertir a cada persona en un espía. Sí, de hecho... Luego vamos a contar casos concretos, pero de hecho ellos eh, tenían eh, tal eh, obsesión con controlar cada, cada momento de la vida que eh, los eh, confidentes, esos 173.000 total al final tocaba a un espía por 63 habitantes, un Madre porcentaje mía. verdaderamente salvaje eh, era gente que te eh, delataba en el bar, en el colegio, en el trabajo en la familia, que aquí hemos contado casos, eh, os es acordáis que, hace unos que... meses de de la madre que, mm. a, que había delatado a, a a su hijo y que servía a bueno pues todo eso era eh, la estasis, ¿no? que era vigilaban, manipulaban y llegado el caso, que era eh, lo, lo peor de todo Eh, te destruían la vida, es decir, no era solamente no era solamente espiar, era vigilar, era, era impedir un montón de cosas. Pero también quiero mmm, poner énfasis en, en, en algo que puede parecer anecdótico, pero que no lo es. Eh, eh, teniendo 97.000 funcionarios, 173.000 eh, confidentes, etcétera, etcétera, Ni se enteraron de que se iba a caer el muro de Berlín. No me lo puedo creer. Ni se enteraron de, de que... O, o a lo mejor es que ni, ni, ni pensaron en, en esa posibilidad como que podría llegar a ser. O sea, no, que es que lo anularon, lo ignoraron. Nunca llegaron a pensar que el régimen que ellos habían montado, que se pudiera... Eh, eh, destruir. Destruir. Nunca llegaron a pensarlo. Y les pilló absolutamente desprevenido. Absolutamente o sea, eran tan soberbios que, que ni, ni lo tenían en lo cuenta. Tenían, ¿no? tenían el, el, el gran hombre, sobre todo de los últimos años, fuerte de la Stasi, era el ministro de Seguridad del Estado, Eric Milke, eh, que, bueno, este era, era un tipo que estuvo en la Guerra Civil Española, eh, básicamente persiguiendo republicanos, es decir, Porque que sabéis que la gente que mandaban aquí los, los servicios secretos soviéticos, teóricamente eran para ayudar a, a, la, a la República. Y luego lo que hacían era perseguir, ¿no? Es decir, alguna vez hemos hablado de, de los servicios secretos Eh, de, eh republicanos y de la KGB que eh, en lugar de colaborar eh, lo estropeaban ¿no? pero luego estuvo en Francia en la segunda guerra mundial y luego se escondió cuando perdieron la guerra se escondió en eh, se escondió en Rusia a las orden de, esta, de Stalin y luego obviamente hizo carrera en, en Alemania Oriental bueno pues este nunca pudo entender cómo después de mandándola ésta Stasi como al final no le querían Y tiene un discurso muy famoso en, en, entre los libros que, que he estado leyendo, en el cual dice, pero yo os quiero, decía, al final, cuando ya estaba a punto de caer en el este, le decía en el, en el, en el Politburo, de Lea, que yo os quiero decir <ríe> lo del Politburo, es esto, que por cierto, quiero decir que entre todos los libros que he leído hay uno para aumentar que es, eh, el nivel de, de la Stasi, que se llama, y os quiero dar el nombre, se llama Stasi Land, que es de Ana Funder, y es de Roca Editorial, y es un libro absolutamente de, de, fantástico. Hay varios más que están saliendo ahora, pero yo ac aconsejo, por favor, leer, que esto es una historia fantástica. Es una historia en la cual la Stasi llegaba a vigilar a aquellas personas que tenían máquina de escribir. Bueno, bueno, bueno. Esto es tremendo. El, eh, se dieron cuenta que Es el demonio la máquina de escribir en esa época. Cae, eh, cae el muro y entonces cuando cae eh, eh, cuando ponen el muro, perdón. Cuando ponen el muro el 13 de agosto de 1961, el ejército, ya sabéis, de madrugada, con alevosía, desarrolla un alambre de espino tal, que luego sustituirían por, por esos bloques de hormigón tan, tan potente. y de la de la mañana, de la noche a la mañana, la gente se da cuenta de que han, se han cargado, separado las familias, se han separado todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, poco a poco... Empieza un, un régimen totalmente opresivo, un totalmente opresivo sobre los alemanes orientales que, que, bueno, que, que se terminan acostumbrando a algunas cosas que es tremendo acostumbrarse. Y una de ellas es que, eh, al final, la oposición interior eh, terminaba eh, provocando que eh, la gente hiciera octavillas para, eh, bueno, incluso en la época de Franco, ¿no? Desde la época de Franco la oposición hacía octavillas para distribuirlas sí. en contra de Franco, que era la, la forma más fácil de. de, de pequeñas, rebeliones. La, pequeñas rebeliones. Entonces aquí dijeron, vamos a acabar con las octavillas y entonces lo que hicieron fue prohibir eh, no solamente las máquinas de escribir, sino las fotocopiadoras. Entonces, si tú querías tener una máquina de escribir, tenías que sacarte una licencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si estabas en la lista negra de la Stasi no podías tener ni máquina de escribir, ya no digo fotocopiadora, pero máquinas de escribir no, podía, no podías tener. Y no serían de Marcelo y Betty, creo yo, ¿eh? Bueno, bueno <risa> <risa> imagínate, ¿no? También controlaba la Stasi las antenas de televisión de la gente. Sí, sí, sí. Sobre todo al principio. Luego al final ya eh, el, el tema se hizo más complicado. Pero es que Claro, estaban al lado de Alemania Occidental, y, y al estar al lado de Alemania Occidental, un pequeño giro de la de, de la antena les permitía ver los informativos y los programas de Occidente, ¿no? Uy, y, y, pero exactamente, y ver cosas libres, no podía ser, que claro. eran sobre todo lo, tentaciones. Lo, sobre todo los informativos, ¿no? Que era enterarse de... de de las cosas. Había una cosa con los informativos que era muy muy curiosa, y, muy curiosa. Y, y, iba a utilizar la palabra divertido, pero quiero que cuando diga divertido sea entre comillas, ¿no? <ríe> lo que quieres decir. Pues claro. que es muy divertido porque tenían unos informativos tan absolutamente pestiñazos que incluso había una versión corta y una versión larga. Y entonces, como la gente ya, cuando pasaron los años y ya la gente hacía trampa y veía a los de Alemania Occidental, decidieron obligar a los niños en el colegio a ver el informativo largo. Fue fuerte. Y entonces, Siempre igual, ¿eh? Siempre igual y, con y, los y, niños. Era, y era, claro, porque había que adoctrinarlos y había que, que hacerlos, ¿no? Y, y, bueno, y, y, bueno, era la forma, era la, la cosa. Pero, claro, nunca pudieron acabar, lo intentaron. Y durante, sobre todo al principio, después de, de eh, levantar el muro, lo intentaron. Pero, bueno, ahí yo creo que tuvieron bastantes fracasos, ¿no? Y otra de las cosas que vigilaban eran mucho a sus agentes y las varguetas de sus agentes. Bueno, eso es, es un caso... Eh, la verdad que demuestra bastante de cómo funcionaba esa obsesión que hablábamos antes de los agentes de, de la Stasi por controlar absolutamente todo de esos millones y millones de personas que vivían en la manera mental. Esta es una historia de un agente de la Stasi que estaba, se, se había casado, tenía tres hijos y no era feliz con su, con su mujer. ¿no? Hasta ahí todo normal. Porque no, no tenían por qué ser felices, ¿no? Claro. Entonces, eh, llevando a, las, a los niños al colegio, pues oye, se enamoró de la profesora de los niños, incluso se lió con ella. Hasta ahí, todo normal. Y, en, y un día, en el trabajo, era. él era un agente de la Stasi, entonces, en el trabajo... Pues no pudo, yo, yo no sé si fue por presumir o por qué fue, pero se lo contó a un amigo. Fíjate, estoy, eh, estoy encantado. Estoy encantado porque he conocido a una chica tal, eh, fíjate que era profesor de los niños tal. ¿Y qué hizo su compañero? Comentárselo al jefe. De entrada le tuvieron tres días de sanción arrestado. No por haberse liado con una con, con una chica, que el, el jefe cuando le dio explicaciones lo dijo. Eso está dentro del todo. Pero sí por no habérselo comentado al jefe. Es decir, que... Haberle enseñado las fotos de la chica. <risa> no, no, fuerte. es que es tremendo, es tremendo. Porque claro, eh, tú eres un agente de la Stasi y cómo puedes... Tener una relación y no contar que tienes una radio. Ese era el control. De todas formas, no, no entro en valoraciones. No. En Occidente, hasta lo del muro, hay muchas empresas que impiden tener relaciones con gente de su propia empresa. No tenemos que pensar eh, que ellos eran los malos únicamente. No, no, no, no. Allí eh, los niños eh, les obligaban a ver el telediario, sí. Y aquí les obligaban a jugar al Playstation. También es una forma de doctrina. No, pero allí no era el, el problema no era que él tuviera una relación. No. Que sí. se lo dicen, no era. El problema es que no había informado de esa ya, relación. Ya, ya, sí. Es decir, que era un es un poco por poner el énfasis en esa necesidad de saber que tenían. Eh, la estasis y de controlarlo todo, ¿no? Es decir, tenían que saber con quién estabas, qué hacías, a qué te dedicabas, si le eras infiel a, a tu mujer. Era una necesidad que yo creo que era de enfermedad patológica pues, ¿sí? de saber exactamente qué hacía cada uno de los ciudadanos, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, le llaman elevar al rango de espionaje el cotilleo. Efectivamente, sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí. Lo que pasa es que cuando eso lo llevas, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que a este le sancionaron, pero a muchos ciudadanos de Alemania Oriental les persiguieron, les hundieron la vida, simple y llanamente porque había sospechas de cosas que no tenían nada que ver, ¿no? Y cuando uno ya pasa de ser sospechoso a que se tenga el certificado de que esa persona es disidente, eh, no quiere, es un enemigo declarado, eh, ¿qué se hacía con él? ¿Cómo se le marcaba? Bueno, pues aquí había todo tipo de, de, de cosas, ¿no? El, el problema era que... Eh, y antes hemos hablado de, de la máquina de, de, en, en la cual los botes, que era una especie de, de sistema, bueno, pues lo, había otra serie de cosas, ¿no? Ellos... Eh, Llegaron a utilizar la STACHI un sistema de, eh, de, para marcar a los opositores que era eh, el uso de radiaciones. Investigaron y utilizaron sprays eh, de, de radiación que utilizaban los agentes de la STACHI, por ejemplo, para ir a las manifestaciones. ¿no? Entonces, para saber eh, quién acudía a esas manifestaciones y luego poderles controlar, lo que hacían era marcarles con eh, radiaciones. Es, era como ponerles etiquetas para luego poderles seguir. Y para y como cuando se tatuaba durante el genocidio el numerito, pues esto más o menos... La, claro, la un poco ahí tapado, pero lo mismo. Yo creo que todas estas cosas eran era una oh, obsesión que tenían, que yo, oh, de verdad, creo que era eh, la obsesión de Milk, de miel que este, eh, que era, yo necesito tener controlados a, lo, a los a los a, a la gente. Ellos tenían una ventaja que no tenían el resto de los países de, de del, blo, del bloque, ¿no? del telón de acero y era que ellos tenían una puerta pegadita hacia Alemania Occidental ¿no? entonces es curioso, yo yo esto no lo sabía y eh, por eso he, eh, he disfrutado tanto en el último mes y pico leyendo libros ¿no? sobre esto y es que en Alemania Occidental a los disidentes les cogían, les perseguían y cuando no tenían solución ¿sabéis lo que hacían? ¿Qué hacían? Lo, se los vendían a Alemania Occidental ¿En serio? Eh, digo, lo de venderles, de eh, bueno, había algunos que los tenían eh, de, que los destruían y a otros los que hacían es que los vendían a cambio de dinero. Entonces, Alemania Occidental pagaba una serie de uh, una cantidad de dinero y entonces al disidente fulanito de tal lo dejaban lo dejaban huir, ¿no? Bueno, pero, igual... ¿Pero quién negociaba eso? ¿El gobierno? Sí, sí, entre, eh, eh, de, de, de, de, tenían unos mecanismos del gobierno de Alemania Oriental al de Alemania Occidental. Y entonces les daban salida. Sí, todos son iguales, eh, no nos vamos a engañar. Eh, unos eran unos bestias y los otros eran unos bestias con elegancia. Hombre, no había una democracia bueno. y, en el, y en la otra no había, no y había libertad. Democracia. Bueno, bueno, sí. Y esto, era, esto, no, esto no se hacía en la. Hay otros países eh, dictato, eh, sal, con salvajadas de y ahora otro que subí tipo. Otra como, derecha como... en Alemania Oriental. ¿Qué hacemos? Eh, no sé. Es... es que tú fíjate, claro. fíjate algo que, que cuando reflexionas eh, es, es tremendo porque resulta que Alemania era. El país de los nazis uh -huh. en el cual la población sí, sí. estuvo luchando con, con hitler y estuvo un ejército la gente luchando y de la noche a la, a la mañana en alemania oriental de repente llegan los comunistas sí, sí, sí. y pasan la población fueron... de ser nazis a ser comunistas sí, sí. es tremendo es tremendo sabéis que eh, hay una serie de, de, de principios. Que tienen que ellos eh, reconocían y era uno de uno de esos principios que tengo aquí apuntados que eran las mentiras oficiales por ejemplo que los alemanes orientales no eran responsables del holocausto ellos no habían sido habían sido nosotros <risa> no y no, que en el país no había antiguos nazis de verdad es que eh, yo no yo no sé si repetir las cosas mil veces bueno, lo hemos contado pero también hubo antiguos nazis en la CIA eh y en Alemania Occidental también, también claro. claro no, no, pero Alemania Occidental y Oriental eran los que habían eh, estado con Hitler y que habían, quieras o no, habían tenido mayoritaria, había habido comunistas en Alemania y había habido toda esta gente perseguida pero, pero estaban ahí y eran Y eran eh, y eran las verdades. Quiero decir que es que... Sí, pero yo... es como un lavado de cerebro que quieren hacer a toda la población. Ahora sois esto, ahora sois los otros. Es totalmente un... Es un poco un gran hermano ahí de un... De un... Sí, pero a mí me ha parecido original. Cuando Trozo hemos de... investigado la persecución, de por ejemplo, de, de, de Pinochet, de, las, de estas... Esto es, era más original. Estos decidían. Por ejemplo... En Alemania Oriental no hay paro. Y entonces tú no podías decir que había paro, porque los funcionarios, estoy en paro. Los funcionarios decía, usted no está en paro. Sí. En Alemania Oriental no hay parados. ¿Cómo que no hay parados? No, no. Hay gente en búsqueda de empleo. <risa> claro. Vamos es, a dejar Fijaros eh, las palabras, eh. Casos eh, concretos, eh, Caso, por ejemplo, el de Marian. Sí, bueno, este es un este es eh, un caso. Eh, ...de una niña que tiene... Dieci ...en 1968... ...tiene 16 años... ...y que no se le ocurre otra cosa... ...tras ver cómo la policía... ...reprimía una manifestación que... Eh, ...hacer uno, unos folios... ...y ponerlos, iba al colegio... ...y echarlos en los buzones... ...de las casas de, los ami de sus amigos del colegio... ...y entonces... Los, lo, ...lo coge... ...claro, en Alemania Oriental esto era un delito... ...gravísima, era, ellos eran... ...tres niñas, bueno... Al, al final descubren quién las habían puesto y las tienen durante un mes encerradas eh, sin sus padres sin leer de, de castigo cuando sale eh, sale desesperada eh, Miriam y entonces bueno pues no se le ocurre otra cosa que decir voy a escapar con 16 años voy a escapar eh, y, y me voy a ir entonces estaba cerca del día de noche vieja de 1968 y, se, y coge un tren a Berlín desde Leipzig y coge un tren a Berlín Para, para saltar el muro. Bueno, llega casi al punto de saltarlo, sin tener la más remota idea y sin la ayuda de nadie. Pero la detienen, la detienen, la llevan a la, a la cárcel y la someten primero a, a, a lo que eh, se hace en, en Guantánamo al, y en montones de sitios, que es la privación de sueño. Las mantienen... Eh, la interrogan, curiosamente, de 10 de la noche a 4, curiosamente, de de la mañana a 4 de la madrugada, y luego no la dejan dormir en, en el resto del tiempo. Y la dicen, tú tienes que pertenecer a una organización que ha oído y ella, no, no, yo, yo que me ha yo Ya voy por no, libre. Yo, yo voy por libre, me fui, cogí el tren, me fui, vi por dónde tal, y, y casi pasa, y entonces, no, no, no. ...después de diez noches de privación de sueño... ...ya dice todo lo que quieran... ...se inventa una historia... Que ...era jovencita, pero no, es, no era tonta... ...y se le claro. cuento lo que quieran... ...y entonces eh, la dejan dormir... ...hasta que descubren que ha mentido... ...y entonces la mandan a la cárcel... ...la mandan a la cárcel de Hogenek... ...aquí tenían un sistema para que la gente... ...una vez que entrara... ...las chicas una vez que entraran... ...ninguna se sublevara... ...que era lo siguiente... ...entraban en la prisión... Las, eh, las quitaban la ropa, la desnudaban y la llevaban a una habitación donde había una bañera enorme con agua helada. Y entonces ahí durante la sometían a una sesión de meterle la cabeza dentro del, del agua helada hasta el momento anterior al ahogamiento. Así una y otra vez con insultos y tal. Bueno, estuvo 18 meses encerrada, que os aseguro que no se sublevó lo más mínimo. ¡Qué horror! Qué ¡Pobrecita! ¡Terrible! También... Sí, y yo, perdón, ¿y llegó a salir en algún momento dado? ¿Se saben es, qué condiciones? Se quedó... No, es, se recuperó y tal, y, y pero bueno, claro, marcada, ¿no? Otro caso, Klaus, músico. Os estoy contando... Que, eh, que, o sea, os animo a leer, porque os, lo que estoy contando luego tiene Como mucho tengo, más de historia, ¿no? Claro. Pero el caso de Klaus Rath, a mí me encanta. Me encanta en este sentido, porque este era el gran roquero de Alemania Oriental, la Klaus renf Combo era la repera, lo más cañero, los más estupendos de todos. Eh, estos eran de los que iban a los conciertos y escandalizaban, escandalizaban por lo que bebían, eran unos borrachuzos, unos juerguistas, incluso <coughs> he leído que te, que no os imagináis cómo escandalizaban. Eruptaban. <risa> mientras estaban cantando algo En Alemania Oriental era, imaginaros, tremendo. No les dejaban cantar en ciudades entonces lo que hacían era ir a los pueblos. Pero claro, tenían que hacerlo en el campo porque se reunían miles y miles de personas. Pero claro, ¿no dejaban? Bueno, pues al, al aire libre. Bueno, llegó un momento en el que eh, el Ministerio de Cultura de, de Leipzig les invitó a dar un concierto. Y ellos eh, dijeron que no sabían y dijeron, bueno, si no dais el concierto os quitamos la licencia para cantar. Y, y este Klaus Reinf dijo por mis santas narices que no y no eh, lo dejo y entonces todo el mundo esperaba que le pusieran una sanción tremenda, Imaginaros, estamos en la mano tal, las burradas que hemos contado, que hacían pues les recibió un funcionario y le dijo tranquilos os vamos a dejar en libertad y eso, entonces, sí, hemos decidido que a partir de este momento abrir comillas, habéis dejado de existir como que hemos dejado de existir efectivamente retiraron todo en sus discos no les permitieron volver a hacer un solo concierto y entonces él de repente se sintió fatal no podía hacer absolutamente nada hubo un manager que cogió a los que, digamos, dentro de la banda eran más, más tranquilos, más que no se ponían tan Manipulables. Tanto, y hizo otra otra banda. Luego descubrieron que el manager era de la Stasi, ¿no? Y, y que hicieron sí, otra banda. Sí. Y este, bueno, pues al final hicieron pues eso que hicieron, ¿no? Que hemos contado antes. Le dejaron irse a Alemania Occidental para que no tocara las narices. Bueno para que tocara, pero, pero las, no narices fuera, no las narices... No las narices. Eh, ¿Qué pasó de eso, pues, eh de la caída del muro de Berlín con la Stasi? Eh, con las sedes, por ejemplo. Los lugares en donde se espiaba, donde se concentraban esos informes. Pues mirar, pues eh, cae el muro de Berlín y una de las... Y, y, ¿Quién era el gran enemigo del pueblo, aparte de Honecker, que era el presidente y que ya lo habían quitado? Bueno, pues era la Stasi. Entonces, en todo el país se organizaron manifestaciones, concentraciones, que terminar en las sedes de la Stasi en la cual entraron a la, a, la, a la fuerza, solamente que en algunos sitios y esto es curioso fijaros cómo era la gente que, que sabían que estaba llegando la que iba a llegar la democracia, sin embargo, los guardias, eh, cuando en alguno de los asaltos abrir, terminaron abriendo las puertas para evitar enfrentamientos y les pedían el carné. Es decir, había una manifestación asaltando la estasi y la gente y los guardias les pedían el carné para entrar, pero lo bueno es que los manifestantes les entregaban el carné. Pero por qué iban los manifestantes intentando eh, evitar que eh, acabaran con los expedientes, porque en cuanto se a, acabó el muro en la estasis se dieron cuenta que tenían que ...acabar con todas las pruebas... ...que les incriminaban... ...lo primero que hicieron fue acabar con eh, los expedientes... ...de los occidentales... Que, ...que trabajaban para ellos... ...y todos los casos de asesinatos... ...torturas y tal... ...pero luego quisieron acabar con todos... ...pero claro... ...cuando has estado esperando a 17 millones de personas... Es imposible. Es, ...es imposible... ...¿sabéis lo que les pasó? ...es que es tremendo... ...tenían máquinas para destruir el papel se les estropearon todas las máquinas. Tuvieron que mandar agentes a la Alemania Occidental a comprar máquinas de destruir papel. Al final, como no podían, las destruían a mano y los metían en sacos. Todos esos, que son cientos y cientos de sacos, al final, eh, se, se, cuando ya se evitó, porque empezaron a quemarlo, Y, y, y se pudo evitar eh, todo esto pues al final, ¿qué es lo que hicieron? Eh, la gente pidió que esos archivos se mm, pegaran se arreglaran para poder conocer eh, la información no solamente de que tenían de ellos, sino quién había sido el que había informado sobre ellos ¿eh? De todas formas eh, yo creo que También hay que tener otro punto de vista y es eh, importante ¿eh? En, en, este, en este caso. Eh, me gusta lo que nos dice un mensaje con María Rosa rosavientos en Twitter. Eh, Naves eh, dice, en Alemania Oriental te espiaba la Stasi y ahora te espían el Samsung, el iPhone y hasta la tele. También no, es verdad. Claro, Hemos ver. cambiado la denominación a las cosas. No somos más libres que ellos. No somos más libres que ellos. Eh, lo, lo único es que eso eh. es verdad. Eh, sin ninguna duda, porque esto lo hemos denunciado aquí tantas veces sí, sí, lo que sí es verdad es que mucho. ahí estaban encerrados y había una sí. persecución y había una persecución abierta y había torturas y había... Eh, eh, al que cantaba rock, no, rock no, le dejaba, pero... no le dejaban no, pero había más libertad sin ninguna duda que sí. lo que había en, en Alemania Oriental de, de, de decir que eh, al final en, en Occidente el del rock pues podía cantar y podía hacer y tirar seductos en un concierto sí, sí, sí. sin que pasara nada, eso es cierto y entonces sí. que, que ahora que estamos en ese en ese bueno, tema pues claro ahora se puede hacer pero hay redes sociales No, oye, la gente muchísimo sí, sí, en sí, las sí. redes sociales, ¿Y, y, se tienen y, una obsesión sí, sí, ahí sí. Cada, cada... Y tú eres voluntario eh, totalmente si quieres tener móvil, si quieres tener ordenador o si quieres tener lo que quieras. O sea, no, pero que... Que, pero no, que nos controlan sin duda claro. y, que, y que saben de nuestra vida y que entran en nuestra vida y que eh, y mañana tenemos unas elecciones y que hay gente que utiliza todo eso para sí, mandar sí, sí, mensajes sí, sí. y Esos que la claro. sepa crea que a, a, a, o los enemigos políticos han hecho cosas que en realidad no han hecho es decir, que lo que hemos visto que pasó en Estados Unidos con Trump pasa en otros países, en Francia, en España en, mm -hmm. en, en todo con lo cual no, no sabemos nada ¿no? Fernando Roda, muchas gracias y nos escuchamos dentro de unos minutos Tiran toda la manta. ¿eh? Ah, vale, fenomenal.